Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Un poco abollado, pero bien. Bueno, Fernando, eh, vamos a ver eh, si podemos entender qué está ocurriendo, eh, porque se viene hablando desde hace años de, de la quiebra, no quiebra, del frigorífico General Hacha, eh, y bueno, vamos a tratar de traducir un poco lo que está ocurriendo en, en el Poder Judicial, sobre todo, en la causa. Sí. Eh, la última novedad que que teníamos era que vos habías pedido la recusación del juez Bonino, que interviene en la quiebra sí. y sí. ayer se conoció que él rechazó se pidió, mm. se pidió cuatro causas se pidió en la quiebra se pidió en la ejecución de convenio que tienen los trabajadores y en dos incidentes sí. el juez en tiempo récord, rechazó la recusación con causa, algo que él no tiene facultades para hacer. Porque la recusación, es lo que puede decir es si la admite o no la admite, eh, el expediente automáticamente tiene que pasar a manos de un juez subrogante y la causa de la recusación se tiene que llevar a cámara para que analice si la recusación es procedente o no. Bien. Como por si hubiera operado una transmisión de pensamiento que le presenta en el día de ayer al juez un eh, convenio que el señor Euster, en carácter de propietario del frigorífico general Hacha, algo que la ahora dice que no es así porque él sería el tercero inquilino claro eh, había hecho con el frigorífico con el sindicato de la c en ese convenio eh, se comprometían a pagar eh, el crédito del sindicato y una vez que lo pagaran quedaban subrogados en los derechos Por lo que mi, el juez determina que en virtud de ese instrumento el sindicato fue subrogado. Consulto ayer en el sindicato y me dicen que ellos no recibieron ningún pago. En consecuencia, yo no sé cómo habrá hecho el juez para tener eso por cumplimentado. Pero bueno, eh... Eso es lo que pasó en el día de ayer. ¿Esa es la resolución? pola Sí, sí, sí, te estoy escuchando, te estoy eh, siguiendo, ah, no. Fernando. Esa es el, eh, la motivación de la resolución del juez el día de ayer. Eh, lo primero que hice cuando leí la resolución fue chequear el tema del pago con el sindicato y me dicen que ellos no recibieron ninguno. No sé cómo habrá hecho el juez. Lo habrá adivinado. ¿Y, ¿Y cómo continuaría esto a partir de, de esto que averiguaste vos? ¿Vos podés eh, hacer alguna presentación? Bueno, eh, y me, de, de, de te, Eso te lo puedo anticipar porque esto va a ser apelado el día de hoy. Uh -huh. Lo más probable es que el juez rechace la apelación y eh, la apelación se vaya en queja a la Cámara donde debería haber ido en un principio, digo, vendrá la cámara y verá todo este desaguisado. Digo, en un principio debería haber intervenido la cámara para tratar la recusación que vos planteaste. Exacto, ese es el procedimiento, claro. lo que pasa es que después la rechaza y el juez no tiene facultades para rechazarla. Ah. Ah. La verdad, me quedé sorprendido con un poco con la resolución y aparte con los tiempos, vos fíjate que presenté eh, cuatro escritos iguales. En uno, eh, que es la quiebra, eh pasó de todo. Se presentó documentación, sacó una resolución que ordinariamente sale en 10 o 15 días. Si hubiera el juez hecho el informe, tiene entre 5 y 10 días para presentar el informe. Mm. Y lo sacó en en 48 horas se presentó la recusación se presentó un convenio que no que según el sindicato no está cumplido y Fer... se dictó una resolución eh, Fernando ¿y cuál es el y apuro los que ves vos? El expediente todavía está y... esperando a ver cuándo los provee Eh, Fernando, ¿y por qué crees de, de este apuro? ¿Qué crees que, que, que está pasando? ¿Por qué hay de, esta celeridad ahora Ay, del, del juez? Lo dije, lo dije cuando el la recusación con causa. Yo creo que ya hay un interés en, la, en que la planta se abra sí o sí y hay una resolución tomada de que no importa que los acreedores no cobre. La planta se abre igual. Y en base a eso están achurando todas las normas de derecho para tratar de conseguir ese objetivo. La verdad lo que está pasando está rozando varios artículos del código penal. Eh, yo como soy parte interesada ahora porque La resolución del juez me afecta personalmente, eh, y aparte me denunció. He pedido a un grupo de colegas que me ayuden a ver el tema con objetividad. Y por los elementos, abundantes elementos que nos van dando todos los días, yo creo que el tema va a terminar posiblemente en una denuncia penal. No lo sé en este momento porque no no no... Sí. No lo tengo decidido. Bien. Fernando, cuando y, vos decís... Eh, cu el sindicato sí. está evaluando otras ah. otras cuestiones. Mm. Yo creo que el sindicato va a ir por un yuri de enjuiciamiento. Fernando, cuando vos decís que eh, la decisión sería eh, abrir eh, la planta eh, a costa de los acreedores, eh, eh, cuando mencionás los acreedores, son los ex trabajadores que se quedaron sin cobrar una parte de la indemnización. Ay, lo, lo anticipa todo el juez en el en, en, en la reunión esa que tuvo con Euster y con la fallida, con la gente del frigorífico General Hacha, eh, se está debiendo aproximadamente 200 o 300 millones de pesos. Entre 200 o 300 millones de pesos está debiendo el, el frigorífico. No sé si tiene capital para pagarlo o no quiere pagarlo. El efecto es el mismo. Ni siquiera han realizado propuestas de pago para los acreedores concursales Están litigando y trabando todo de cualquier manera. vos Fíjate que el proceso penal eh, que se había hecho por denuncia de la Iglesia fue archivado por el Ministerio Público Fiscal y el juez eh, eh nos volvió a denunciar por los mismos hechos y dice que no está de acuerdo con el, la resolución del Ministerio Público Fiscal, que es un um, omnipresente. Maneja civil, penal, maneja todo. La verdad, eh, calculo Si vos ves cuál es la estrategia que están haciendo, están trabando las verificaciones de los créditos postconcursales de manera tal de obligar a aceptar a los a los créditos postconcursales las resoluciones que se tomen en el marco de la quiebra. Por eso hay un expediente que va a 100 kilómetros por hora y los otros van a dos o están suspendidos. Fernando, ¿cuánto ¿Cuál es cuál es la particularidad sí. de la ley de quiebra? Vos no podés hacer retroceder los actos tomados con las no, resoluciones tomadas con antelación. Entonces, si el juez decide habilitar y declarar por válidos los contratos, y nosotros no podemos oponernos, eh eso nos va a obligar a nosotros el día de mañana. Por eso es que hay procesos suspendidos y procesos que avanzan a mil por hora. Ah, y y y el objetivo eh, que planteaste vos, de que quieren reabrir sí o sí la planta a toda costa. Sí. Bien. Eh, Yo no tengo problemas con la reabertura. Que hagan una propuesta razonable de pago a los acreedores y se evaluará. ¿Qué, qué, qué problema tenemos nosotros con que la eh, la planta se abra siempre y cuando haya una propuesta de pago firme suficientemente garantizada con los bienes de la quiebra no con los con las supuestas ganancias de un tercero como dice el juez en la en la resolución por la cual eh, lo lo recuse mm. En el acta, perdón, no es una resolución. Claro. Eh, ¿qué de, qué de esos 200 o 300 millones de pesos eh, que es la deuda eh, de la empresa, eh, ¿cuánto le corresponden sí. a los trabajadores? mira yo de lo había calculado y era más o menos el equivalente a un día de faena del frigorífico. El costo total serían, en su momento, bueno, estamos en Argentina y con sí. una inflación de casi 100. Sí. En su momento, cuando se calcularon, eran 58 chirolas, millones. 58 millones. Uh -huh. Pero eh, un colega me los tradujo a, a kilos de carne y me dijo, mira, es el funcionamiento del frigorífico, un solo día. Uh -huh. Yo no sé con qué capacidad va a operar este frigorífico si no tiene para pagar un día de funcionamiento. Claro, sí, sí. No es, no es tanto Además, dinero. No sí. se entiende. Parece sí. más un capricho que otra cosa. Fernando, entonces vos eh, vas a, a apelar esta este rechazo a la recusación, eh, que es sí, la, la última voy novedad. voy a apelar posiblemente, mm. de acuerdo a lo que vengo viendo en el expediente, me rechacen la apelación y el expediente irá a la Cámara en queja, mm. con lo cual va a llegar por otro camino a donde tendría que haber llegado en un principio. Claro. Eh, la última que te hago, Fernando, eh, ¿Bonino debe continuar al frente de... De los, de los expedientes porque me dijiste que son varios eh... son varios sí. yo entiendo yo la verdad entiendo que Bonino ha perdido ha demostrado que ha perdido la imparcialidad ¿Eh? ¿por qué? porque emitió opinión eh, antes de de dictar la resolución ¿Vos conocés el dicho ese viejo de que los jueces hablan por la sentencia? Sí, sí. Bueno, no estaría mal que Bonino hubiera resuelto eso en una resolución o una sentencia y nosotros podríamos recurrir si lo considerábamos injusto. Lo que no puede hacer es decírselo a una de las partes sin presencia de las otras. Nosotros le pedimos a Bonino una reunión con todas las partes. Lo pedimos en el marco de la quiebra. Eh y Bonino dijo oportunamente, pero cuando hace la reunión la hace solo con el deudor y con el supuesto inquilino que de acuerdo a la documentación que presentaron ayer era propietario. No sé eso es una cosa que sindicatura ya había objetado que era muy confuso el papel de euter en en este proceso, porque a veces aparecía como propietario y a veces aparecía como inquilino eh la verdad eh el juez eso prefirió ignorarlo muy pues fíjate que tiene la oposición de sindicatura a los contratos de locación desde hace más de un mes, y sin embargo de eso no ha resuelto nada. Ahora lo mío, ¿eh? lo de la recusación, en 24 horas lo resuelve. Fernando Buteler, gracias por estos minutos con Kermés. No, por favor, hasta okay. luego.